Distinguido Nicolás p a c h e d o Mi pueblo, q u e l i n d o es mi pueblo, c o t a n d o quiero p r e s e n t e r que siento. Felices, quiero darle la mano, yo te quiero presentar a mi pueblo con la m i a you <laughs> ¡Suscríbete al l s u s r e t e a n e t a s r e t e a r e al l u s c a n t e e l l a n t e どういきっと。